Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un grupo de investigadores coreanos ha creado una piel electrónica que será capaz de manifestar reacciones de dolor. El objetivo es que los robots puedan llevar esa piel y que sean capaces de parecerse un poquito más a nosotros. Pero nos hemos olvidado de que cada vez menos humanos son capaces de sentir el dolor de otros humanos. Y de que cada vez menos humanos son capaces de sentir el dolor de los animales. Se va a poner una piel a los robots que tiene propiedades que no tiene la piel de muchos humanos. Estaría bien que se la pusiera también algún humano cuando no es capaz de sentir el dolor de un inmigrante cuando abandona su país, estaría bien que se la pusiera un humano que critica a un pobre. igual entendería su dolor, o también a una persona de otra raza, igual entendería, estaría bien que se la pusiera un insensible que critica a un mantero, estaría bien que esa piel se la pusieran los humanos, todos los humanos, o mejor dicho, los humanos que son un poquito inhumanos. Bajera web www.rosavientos.es, onda0.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos y una etiqueta. Tenemos eh, para cualquier eh, mensaje, para participar en Twitter, Almodilla Rosa Vientos. Almodilla Rosa Vientos". Saludos eh, de Bruno Carreñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Todos estamos preparados. Ayer comenzamos una nueva temporada en la Rosa de los Vientos, un curso que esperamos que sea el mejor de los mejores. Vamos allá, comenzamos.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 Escuchamos a Món Laferte, estuvo ayer con nosotros, fue la primera voz de esta temporada en la Rosa dos Vientos. Món Laferte estuvo con nosotros y ahí ya la pudiese escuchar en la página web. Está la grabación del programa de ayer, www.onda0.es en la sección dedicada a la Rosa dos Vientos. También estuvo con nosotros tani Rovira. Fue. Un comienzo de temporada extraordinario. Rosa Vientos es en nuestra almohadilla, nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos. Y en la página web, insistimos, www.ondacero.es. Y nuestro horario, ya sabéis, los sábados de 1 a 4 de la madrugada. Los domingos para la noche de 1 y media a 4 de la madrugada. Ya sabéis que la noche de los domingos, en del domingo al lunes, tenemos tertulia. Y tendremos tertulia, pero es que todo va a cambiar en esta temporada. Antes y después, cosas en nuevas y cosas en distintas. Hoy nace una nueva rosa de los vientos. Con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carabellal, con Josep y Jarrón. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito y de leyenda en relación a los templarios? Igual no es todo tan real como pensamos. Igual eran un poco unos listillos que han logrado engañar a la gente en su tiempo y también nos han logrado engañar a nosotros. Tenemos en debate los templarios protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos. Debate sobre templarios. También tendremos bulos, bulos del misterio, porque hay uno que está dando la vuelta al planeta, un bulo, un engaño, una mentira, una gran tontería, pero es que en esa tontería se opina, creen una de cada cinco personas, una de cada cinco personas cree que la Tierra es plana y los terraplanistas esta semana, este mes, han dado una nueva noticia y una nueva información, Australia, Australia no existe, dicen ellos. Por supuesto, tertulia, tertulia, zona Acero, con muchas cosas, muchas eh, noticias, decenas de noticias y de informaciones. Vamos a daros eh, mucha actualidad en estos eh, domingos eh, renovados. Atención, porque os prometemos eh, noches eh, verdaderamente intensas con la presidenta de Prisma Publicaciones con Laura Falcolara nos vamos a conocer los fenómenos extraños que ha protagonizado que ha sido de los que ha sido testigo en la República Checa en Praga y en alrededores y también tendremos en Mujeres con Historia con Silvia Casasola que nos presenta Alex G la primera persona que dirigió una película de ficción De, de ti esa canción y después eh, el próximo viernes eh, presentación de tu libro Silvio Casasola ahí estás, ¿no? Sí, ahí estoy estoy con un libro estupendo que además colabora la asociación Juan Antonio Cebrián que es la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y bueno, pues ahí está colaborando también el Ayuntamiento de Crevillente, y sobre todo la comparsa Omeyas, que está con su 50 aniversario, y bueno, pues están de celebración, y con ese motivo, pues se ha recuperado muchísima historia del mundo Omeya, y bueno, pues es un título que lo dice todo, que es tan presente como desconocido, y ahí se va a hablar, ...de lo que supuso el mundo omella en España... ...pero también el legado que hay ahora mismo... ...con lo cual la gente se va a poner totalmente al día... ...en el centro yo ve Juan Antonio Cebrián... ...el 13 de septiembre a las 8 de la tarde... ...allí os esperamos... ...Juan Pedro Gracia, una servidora y muchísima gente... ...y muchísimo creyente y va no a estar allí... ...porque vamos a hablar de los omella muchísimo... ...la 1 y minutos comenzamos...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 Ačiūrėjai. Okay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 Ya estaba creado ya, hombre, Los propios ellos cruzados tenían, Claro, pero ellos tenían un peso Viniendo de Tierra Santa Y siendo los claro, responsables claro, de la seguridad claro. El óleo milagroso de Sainaya claro. Los ninun Crucis Que, vamos, tenían trozos de, de la Santa Cruz Como para hacer un bosque de secuoyas Tenían pues, ¿qué esperas? <risa> Eran banqueros, macho claro, claro, pues ese es uno de los detalles Que a mí más me irrita Y creo que Jesús, el que expulsaba A los mercaderes del templo Tampoco le iba a hacer mucha coña Eso de que traficasen con las reliquias de su cruz sí.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 Obedecer, puede, pueden obedecer a su gran maestre claro, pueden, además, eh, la pueden, continuada ser, durante un precioso largo de tiempo ayuda a tener no, la mala leche apropiada no, pero la, sí, pero, si hay infiltrada si si una aquí. mujer también puede ser muy casta eh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 Yeah. El debate, como siempre en todos los debates, Juan José C. se ha cambiado de opinión a alguien, en ese caso tú, se ha cambiado de opinión y los templarios son fantásticos y buenos y bondadosos y tienen no, unos eran, secretos tremendos, era, eran ¿no? simplemente hombres, entonces como claro. tal, pues <risa> había de todo. En este comienzo del programa, en este comienzo de Las Rosas Vientos, en los domingos siempre vamos a tener el debate, hoy hemos debatido sobre si hay mucho mito y leyenda sobre los templarios. Ahora, tertulia ahora muchas noticias los comentamos, pero después en de la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. en la Rosa Vientos este primer fin de semana de la nueva temporada, la temporada 2019-2020 Almodía Rosa Vientos en Twitter en nuestra etiqueta, Almodía Rosa Vientos Hemos tenido ya el primer tramo del programa, el primer tramo del domingo. Ha habido debate, debate sobre los templarios, si hay mucho mito, muchas leyendas sobre ellos. Ahora os comentamos en este nuevo tramo del programa muchas noticias actualidad y después también bulos, han dicho los terraplanistas que Australia no existe. Mucha información, muchas noticias que os vamos a cometer desde ahora mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bertolé like oh, 0 llega el 9 de septiembre. Esto quiere decir que quedan muy poquitos días en base a la semana que viene ya la invasión del área 51.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 O sea, oh, que van okay. a tener que llevarse altos, una bolsita. Claro. O sea, ¿no? que en realidad es un ejercicio de supervivencia. Claro, pero es Escúchame, cierto, porque eh, ahora eh, que hay... empiezan a ver que la fecha se acerca y que ya, bueno, pues la coña esta sí, de la sí, sí. y tal, ahora, ahora que, la que coña el tema es de viene verdad, ¿no? yo, claro. que puede ser un problema realmente grave. La semana que viene vamos a retransmitir esa invasión ese ataque, la llegada de millones y millones de personas al Área 51 y aquí en los resolvimiento vamos a ser testigos y vamos a dar toda la información. Miguel ¿no? Pedrero ya está en la puerta, el Área sí, 51 sí. cogiendo sitio, eh, ya sitio. Para... Escúchame... Sí, tú me has eh... dicho que te vas a lanzar en, par en paracaídas. y ¿sí, Claro, no? por eso, yo no necesito hacer cola, yo entro directamente. <risa> Juanjo escúchame. Sánchez Oro, un análisis en de sangre va a determinar quién va a morir en el futuro.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 ¿Qué han creo, encontrado? Creo un... que es? Pu. Pu. Sí. Chang-pu. Chang-pu. Oh. Oh. Horror, oh. he picado. Ay, lo no Peor es que, es que he picado. Eso, eh, he picado. Son sí, a una, una, no. una cero. Eh, ya te la pillaré yo en algún debate. <risa> <risa> ¿Al que le vas a pillar? Por, por cierto, te manda recuerdos Rosé Castellvi, que he estado ayer con. Con ella. Bueno, y así estado con Michucaco, y has estado con Nick Paul, oh, y eso, ¿y eso después, estado... eso después. Bueno, eso, eso, después, eso después. Os cuento lo del champú, porque si no, porque claro, si hay champú en la luna es que hay selenitas, y ay, que ay, los ahí, selenitas no, claro. no son calvos. Eh, ahí estamos ¿eh?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 Lo que te hacía perder la vista era consumir patatas fritas, no el porno. <risa> claro, claro. <risa> claro. Hemos sido engañados. A lo mejor reír. este lo consumía a la vez que tomaba las patatas fritas. <risa> Sí, no lo sabemos Silvia, lo has puesto muy difícil esto porque faltan manos ¿eh? bueno, el caso, el la salchicha y la patata el caso es que esto, mira, la, la Coca-Cola la puedes beber con pajita Chicos, pero la no. provoca... con puedes beber la Coca-Cola con pajita, ¿eh? con claro, pajita claro, con claro. Claro, pero vale, el porno vale. no, te, no te da carencia de vitamina B12 ni niveles bajos de sí, cobre y selenio bajita. ni zinc <risa> ni de vitamina D así que ya sabéis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 Uh, el el Ness, el monstruo del lago Ness, Es una anguila gigante Y es que en el fondo, oye Son 400.000 visitantes al año Y la muchacha hay que tenerla <ríe> ahí ¿eh? Claro Jojo.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 <risa> Otra noticia que se ha publicado esta semana es que el pasado 3 de septiembre la Agencia España, es, Espacial Europea, por primera vez, y, y esto es algo de lo que no somos muy conscientes, empezamos a ser conscientes de la...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 existió por lo menos uno que, documentado en la historia aeronáutica. ¡Qué el, miedo! El, suena una cosa muy rara, ¿eh? Sí, la sí, la circular, <risa> una psicofonía. ¿La no que has hecho sé, no sé, ha sido, no, ha sido, no, ha sido no, una respiración. No sé, si fantasmal. es mi respiración he sido yo porque, porque es que me he hincha un poquito. No, yo creo que hay un futuro debate aquí eh, de Manuel y yo, ¿eh? Una posesión.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 Pag. No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 El Open de Estados Unidos, Rafa Nadal, bueno, está luchando. Está en ella. ¿Y qué pasa con el Open de Australia entonces ahora? No, no, y peor. Eso significa que Nicole Kidman no existe. Eso es, eso. el crowd, pero peor de todo, yo ya me he quedado petrificada. ¡No existe! No existe Hugh me muero. Oye, déjame que ponga una conversación maravillosa entre un bebé y una oveja. Sí. Que es que se dan la réplica la una a la otra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 es la bebé, la última la bebé, siempre empieza la abeja. Bueno, alucinante Yo creo la esto comunicación. Dice que es la inteligencia artificial, que decía Ford, sí, no, eh. que en inteligencia no es Juanjo, natural. Es Miguel Pedrero utilizando <risa> la inteligencia artificial. <risa> Hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche. Ahora las noticias y después continuamos con Juan José Cietro como en el carroyal con Eusebe Hijarro os vamos a comentar algo sobre el último bulo del mundo del misterio, el último bulo que tiene que ver con los terraplanistas. En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa La Rosa de los Vientos se continúa Estamos hasta las 4 de madrugada. Vamos a tener ecos en del pasado Con Laura Falcolara Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará la historia de Alice Gui, que fue la primera persona que dirigió una película de ficción. También vamos a tener a David Cuevas, que nos va a comentar algo sobre una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en este momento, pero también ahora, en este instante, tres y seis minutos, La Rosa de los Vientos os presenta una sección nueva. Los bulos del misterio.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 que su cerebro también lo es un poco, pero bueno. No, pero, oye, que 100.000 moscas van a la mierda. Si Ay, yo no sí, lo voy ahora, a claro, sí, sí. Bueno, Juanjo, la existe, no, la decir, resiste, por Los lo menos. terraplanistas <risa> acaban de decir que Australia no existe. Vamos. Bueno, después esto, de, de, eh, tanta, de tanta vida. Esto lo, lo han ido difundiendo... Que por... cuando un avión va para allí nos engañan porque los pilotos están en la conspiración y nos llevan en realidad a un país de...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 Te voy a Vamos cortar Juan José Toro y te voy a cortar en también Josef, en Enquejarro. Las tres y ocho minutos, Rafa Nadal acaba de convertirse por decimonovena vez en ganador de Grand Slam, por cuarta vez en ganador del US Open. Ya es el segundo mejor tenista de la historia. Rafa Nadal, el español, el auténtico extraterrestre, acaba de ganar su decimonoveno Gran Slam a Danny.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 Y era un año en los torreros de auténticamente para enmarcar. Desde luego que esos últimos eh, juegos en el último set han sido espectaculares, ¿eh? ¿Se han visto sí, algunos de los momentos más intensos de la historia del tenis? Sí, espectacular. El, bueno, durante todo el partido del tercer ha sido un partido espectacular, va la remontada de Medvedev y el quinto set ha habido intercambios de un nivel altísimo, unos rallies espectaculares y, bueno, nada, vuelve a demostrar una imagen y una capacidad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 El área 51. El mundo se está volviendo loco, eh. No tiene mucho tiempo, Libre. Sí. <risa> el efecto Satan que está calentando algunas cabezas. <risa> Hasta que los mulos del misterio con Manuel Carvellal, con Juan José Chetorón, con Joseph Gijarro. Gracias. La Gracias. siguiente más. Ha sido un placer. Hasta la próxima. En onda cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado Por supuesto también esta temporada Ecos del pasado y por supuesto con Laura Falco, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, nos contaste hace unas semanas, eh, cuando estábamos acabando la temporada, que os llevais a Praga. ¿Qué ha pasado en Praga?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 energías externas, porque si no, no puedo estar en estos sitios, eh, me pongo malísima.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 yeah.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 número de septiembre de la revista Año Cero, tema de portada Viajeros de Mundos Paralelos, gente que viaja en el mundo de los sueños. Pero es que en esa revista además hemos leído un reportaje, vamos a tratar con su autor ahora mismo, sobre una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en un centro cultural que se encuentra en Talavera de la Reina. El investigador, el periodista, el amigo David C. Cuevas conoce todo sobre este asunto y ha efectuado el reportaje sobre este tema. David, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bruno. Pues enhorabuena por esta nueva temporada, La Rosa de los Vientos. La número 22, ¿eh? Nada más y nada menos. Dos patitos, dos patitos misteriosos. Oye, yo creo que eh, tan veterano, tan experimentada es la revista Año Cero como La Rosa de los Vientos. O sea, casi caminamos en paralelo, ¿eh? Sí, prácticamente. Yo creo que Año Cero se funda, eh, sin no recuerdo, en el año noventa y uno, ¿no?, o sea, aproximadamente, Eh, o sea que estamos hablando de, bueno, 18 años, cuatro añitos menos, pero bueno, le sí, va casi a la pero más paga. o menos, sí, sí. Somos de la misma generación, ¿eh? Uh -huh. Sí, así es. ¿Y qué cuentas en ese reportaje? Pues en este reportaje lo que cuento es algo muy interesante, porque como, como bien sabes, uno a los periodistas, lo que más nos gusta no solamente es hablar, si nos gusta esto del misterio, de temas relacionados con lo insólito, sino de dar eh, informaciones que se están produciendo ahora mismo. Y entonces, eh, así fue, un compañero de la Asociación Ocultura Talavera, José T. Flores, nos llama eh, y nos dice hace algún tiempo que algo extraño está pasando en el Centro Cultural Rafael Morales, de Talavera de la Reina, en Toledo, como como decíamos, ¿no? Eh, claro, cuando yo le pregunto qué, qué es lo que sucede, me dice que hay varias personas que están trabajando allí que reportan que se están produciendo fenómenos extraños, de forma que, Eh, nos pusimos de acuerdo con un, con un equipo de, de compañeros que querían hacer una, una serie de, de investigaciones en el lugar desde el punto de vista científico y el 1 de junio nos plantamos allí. Y bueno la verdad es que nos cuentan cosas muy interesantes, principalmente los testigos, las personas que están trabajando ahí ahora mismo, que efectivamente nos ratificaron que eh, prácticamente de una forma bastante habitual se venían produciendo lo que todos los oyentes de la rosa de los vientos conocen como fenómenos extraños. ¿Y qué tipo de fenómenos relatan los testigos? ¿Qué es lo que ocurre en un lugar que es un antiguo hospital? Efectivamente, es un antiguo hospital eh, Bueno, no, no vamos a enrollarnos mucho con el tema histórico Está todo en, en las claves precisamente de este número de, de septiembre de la revista Año Cero Pero por ejemplo, eh, hablamos con varios testigos Una de ellas, Lola Robles, que se encarga del de servicio de, de limpieza eh, Nos comentaba, por ejemplo, leo li, literalmente Desde que se abrió el centro, hace más de once años Las puertas de los baños se cierran solas Dan portazos, nadie sabe el por qué Ya que corrientes de aire aquí no hay. Tienen un cerrojo de seguridad, pero se cierran igualmente. Es una de las cosas que nos contaba, pero es que, aparte de esto, del de, de episodio de los cerrojos, que pasa principalmente en la zona de los baños y en otras zonas eh, limítrofes, nos decía, hay veces que en la segunda planta, entre baños y una sala de, de exposiciones, se ve una sombra negra como un señor apoyado en una columna. Es alguien entrando, entrado en años que nos mira, sonriente. Aunque no se definen bien sus rasgos, se observa la figura completa de la persona. Me da la sensación de que tiene los brazos cruzados. La he llegado a ver un par de veces en, a menos de dos metros de distancia. Bueno, eh, claro, con este tipo de... ¿Y esos fenómenos cuando comenzaron a producirse y han dejado de producirse o, o todavía están vivos? Buena pregunta. Pues, tal y como decía Lola, eh, desde eh, hasta once años, que es cuando se abre el centro, se empiezan a producir sucesos. Y eh, ella misma eh, nos contaba, así como otra, otra de los testigos, eh, María Luisa Plaza, que se encarga en este caso de, de, la, de lo que es el servicio más de, de recepción, nos contaban que en las últimas semanas se habían producido este tipo de sucesos. En el caso de María Luisa, ella. Eh, no había tenido esos encuentros eh, tan directos con, con esta suerte de temas, pero sí que nos contaba como en ocasiones escuchaba ruidos en cierta zona en la que presuntamente no había nadie, llegaba, eh, abría la puerta que estaba eh, cerrada y dentro efectivamente no había nadie. entonces era, era un poco pues complicado explicar el por qué suena algo cuando no hay nadie que pueda producir sonidos contundentes como para hacer una trabajadora que se acerque al, al, al sitio donde se han producido inicialmente esos sucesos. E incluso hablamos también con la concejala eh, de Cultura, eh, que bueno que nos cuenta una cosa realmente llamativa. Eh, Ángeles, eh, María Ángeles Núñez Cano nos dice que ella no ha vivido fenómenos eh, directos, pero sí que ha notado cambios de temperatura bruscos en alguna de las salas, e incluso nos cuenta eh, algo que nos llamó mucho la atención, Dice, eh, el anterior concejal conseja, de Cultura, quien ejerció durante casi dos legislaturas y tenía allí su despacho, oía ruidos de forma recurrente. No le daba demasiada importancia hasta que una noche escuchó puertas que se abrían y cerraban. Al comprobar que allí no había nadie, salió corriendo del centro. No volvió a trabajar en el lugar. Jolines. Bueno, pues eh, toda esa información y todos esos eh, fenómenos sobre los que seguiremos hablando... Y contaremos eh, contigo con eh, David G. Cuevas eh, más cosas, eh, pero toda esa información, toda la investigación que se ha realizado hasta ahora se encuentra en la revista Año Cero, en ese lugar, en Talavera de la Reina, en un centro cultural que fue antiguamente un hospital. Ahí están ocurriendo fenómenos extraños. Así fue, Bruno. Eh, de hecho, estuvimos una noche... Eh, para intentar captar algún tipo de suceso. Eh, los resultados fueron negativos, pero es muy interesante que se nos dejara pasar oficialmente una noche a varias personas para intentar captar si ahí realmente había algo extraño. De haber alguna novedad, ten por seguro, Bruno, que seréis los primeros en, en saberlo. Gracias, David. A ti, Bruno. Hasta aquí la rosa de los vientos. Volvemos el próximo sábado a la una de la madrugada de las 12 en la comunidad de Carnella. Os dejamos con el asistor, os dejamos con José Ramón de la Morena. Seguid en Montacero.